Se cumplieron 46 años del ataque a la casa Mariana Terucci. A 46 años del ataque de las fuerzas militares y la policía bonaerense desde la casa Mariani Terucci, publicaron un video que relata la historia de la masacre en la casa ubicada en calle 30 entre 56 y 57. Además, el audiovisual relata la lucha y la búsqueda incansable de Chicha Mariani para encontrar a su nieta, Clara Nahí, que fue secuestrada ese 24 de noviembre con tres meses de vida y aún no se sabe su paradero. El acto aniversario se pospuso para el sábado 3 de diciembre porque ayer los organismos de derechos humanos y movimientos políticos, sociales y sindicales acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo para despedir a Ebe de Bonafín. Reseñalizarán una esquina homenaje a Ema Córdoba en Ensenada. A partir de las 11 y media de la mañana, se llevará adelante la reseñalización de la esquina homenaje a Ema Córdoba en la intersección de Almirante Brown y 126. A las 2 de la tarde se realizará una jornada cultural en el Centro María Emma Córdoba. La actividad se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El femicidio de Emma ocurrió la madrugada del 8 de julio de 2017, mientras se encontraba con su amiga Ana Laura González. Ana Laura logró sobrevivir al ataque y aportó datos claves que ayudaron a detener a Ariel Baes, vecino de él. Un servicio que informa más cerca. más cerca. Continúa la inscripción para el ciclo lectivo 2023 en la UNLP. Hasta el 16 de diciembre está abierta la inscripción a las carreras de grado y tecnicaturas brindadas en las 17 facultades de la UNLP. Las y los aspirantes deberán realizar una preinscripción mediante un formulario virtual al que se ingresará a través de la página web de cada unidad académica. Allí se completará una planilla que se deberá imprimir y presentar en el momento en que la facultad lo requiera. Al completar el trámite de inscripción para ingresar a la universidad, las distintas facultades harán entrega a cada aspirante de una copia del plan de estudios vigente en la carrera en la que se inscriben. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.